Buenas tardes, aquí comienza Berry Metal ¿Qué tal ha ido la semana? Espero que haya ido todo eh, bien, eh, bonito eh, Que hayáis terminado bien la semana Que la vais eh, le hayáis regalado algo a vuestra madre Y esas cositas eh, Ya sabéis que empezamos ahora No terminamos la semana, pero la empezamos Estás aquí en Berriocero Ratiá, en Berry Metal Así que nada, eh, nos vamos a poner ya al rollo El otro día, eh, ya sabéis que como hemos cambiado de formato de programa... Eh, ...ahora es un poquito más corto, eh, no nos dio tiempo a todos... ...se eh, me quedó un par de grupos por ahí colgados... ...así que nada, hoy empezaremos con ellos... Eh, ...pues vamos a empezar ya, eh, que va, vamos a empezar ya... Eh, pa, no, ...pa no ir perdiendo el tiempo... Eh, ...esta gente, son los Ordenogan, también eh, vienen de Finlandia... Eh, ...ya sabéis eh, que, lo dije la temporada pasada... ...en Finlandia se hace muy muy buena música metal... Y vamos, estos no son menos, así que nada, eh, vamos a ver qué tal eh, suena. Y esto de de eh, Things We Believe In, así que aquí os dejo con los orden, Ogan. a Bueno, bueno, ¿qué os ha parecido? Espero que os haya gustado. Eh, yo, sinceramente, eh, la primera vez que los oí me gustaron bastante. Eh, ya sabéis que estoy intentando conseguir los discos de estos grupos que os he ido eh, presentando eh, a lo largo bueno de estos dos programas. Eh, para intentar por lo menos eh, no hacer un especial evidentemente porque muchas veces eh, estos grupos eh, han sacado un disco y se acabó entonces eh, no vamos a tener mucho más pero bueno por lo menos para tener eh, una pequeña muestra así que nada pues nos vamos ahora con los Disturbed y esto de Land of Confusion Veis que aquí los Disturbeds eh, suenan y suenan bastante bien, la verdad. Eh, no han vuelto a sacar disco, la verdad es que es un poco extraño porque ni hay una, eh, digámoslo así, una separación temporal ni nada de eso que hayan anunciado, claro, eh, esta gente. Pero bueno, eh, ya sabéis, aquí tenemos la música y nos quedamos con ella, pero bueno. Esto sí que desaparecieron Los Avalanche, ya sabéis, aquí eh, nos gustan Mucho, mucho, mucho, ya que hacen Hacían muy buen metal Y encima eran de aquí, de nuestro país Así que nada, nos vamos ahora con Cid Cid los War eh, los perdón, los Avalanche y ahora nos vamos con los Warcry y esto de despertar trato varios y Black Diamond ¿Dónde ordenador de darme un poco la amarga Pues nada, eh, ya son las 7 y nos vamos a ir eh, a la canción del recuerdo. Eh, ya sabéis eh, que aquí eh, tenemos que saber hacia dónde vamos y si tenemos que haber visto lo de dónde venimos. Y me voy con un grupo que no es eh, precisamente conocido. Yo no sé por qué. Eh, son los Journey. Los Journey, eh, básicamente, junto con los Scorpions, eh, fueron los pioneros de todo el tema del eh, metal, del rock. Así un poquito más rápido, más duro. Eh, eh, por favor, o sea, los Journey. Journey, vamos. El primer especial va a ser de esta gente. Eh, para que los conozcáis. Eh, cuando oigáis una canción, digáis... Leche, esto es de los Journey, y cuando vayáis a los Barretos, pidáis a los Journey. Así que nada, aquí os dejo con Anyway You Wanted. Esta, esta canción seguro seguro que la conoceréis eh, porque famosamente conocida por salir en uno de los capítulos de Los Simpsons al final, eh, en el capítulo del hijo de Barnes. Eh, cuando el tío decide marcharse a su casa y darse, se, cuando se da cuenta de que no ha avisado a su familia, el tío coge y dice, vamos a ponerle un poco de música y un poco de alcohol para animar la cosa pero bueno eh, conocida por eso esta canción, pero bueno espero que ahora la conozcáis porque haya sonido haya sonado, perdón, aquí en Berry Metal. Lo siguiente, nos vamos con los archiconocidos Iron Maiden y esto de Aces High siguiente, Warcry y Trono de Metal. tiene chula de los Walker y está de Tronomet de metal y nos vamos con los Nocturnal Rides y esto de Against the World Ahora nos vamos a echar otra vez un poquito la vista para atrás y nos vamos con los Europe y esto de Open Your Heart. Baladita al canto con los Europe y ahora, eh, Saratoga y, y Blanco y Marfil. Ya va terminándose la hora, son ya y 25 pasadas y no me quería ir sin eh, presentar a esta gente que eran los últimos que me quedaban por presentaros, eh, los Aeros Mask, ¿vale? El otro día mmm, vimos un poco la canción, vamos, la oímos un poco la canción porque es nuestra canción de cabecera de este año, eh, así que nada, pues eh, nada, que os dejo con ellos para que disfrutéis de la canción entera y os convoco aquí el lunes que viene a las 6 y media de la tarde venga un abrazo a.